Gente de la Vega Baja. Con Jesús Cerón. Pues saludos y buenas tardes, son las siete, o buenas noches ya porque ya está oscurito, son las 7 y 5 minutos y ya parece mentira pero cuando llegan a estas horas se nos hace de noche ya, ya echábamos de menos esta, o algunos seguro que echaban de menos estas fechas en las que se nos hace de noche antes, eh, para terminar el día antes, ¿no, Anto, no Tony Egipciano, don Antonio Egipciano. Para algunos es de noche todo el día. Ajá. Ya, ya, sabía que, que usted es de esos, de los que les gusta que salga de noche pronto para terminar antes el día Sí, para estar aquí sentados, por ejemplo Sí, sí, a mí me gusta que el día se alargue, cuantas más, claro, más, para... claro, claro sí, más horas haya Claro, para trabajar sin parar, qué aburrimiento Claro que sí, cuantas más horas haya para trabajar mejor Venga, por favor <risa> Vamos al grano ¿A qué grano? ¿Al de café? Al de boost. <risa> Bueno, ya estamos. Siempre con sus palabras más sonantes, por Dios. Por favor. Por favor. Bueno, bueno que, buenas que... tardes ante todo. Eh, bueno, buenas noches. Feliz viernes, feliz tarde. fin de semana a todos los oyentes, menos a uno. Chico, qué amable estás. Como siempre. Uh -huh. Ya. ¿Qué hemos catapicado? La SC. <risa> ¿Vas a tener vacaciones o algo de eso? Continuas. Bueno, eso sí, eso sí. <risa> Eso, eso no hace falta que ni que lo jures vaya. Eso viene siendo normal Ya lo igual. creo, ya lo creo sí. <risa> Bueno, ¿cómo va la semana? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, bien, puede ir mejor, pero bien Bueno, pues está bien Que tú digas que bien, ya es un paso de gigante Sí, vaya Gulliver gulliver <risa> A ver si hay algún Liliputiense en Orihuela Bueno, yo no sé cómo se lo va a tomar esto Emilio Ortuño eh, No quiero decir nada Emilio Ortuño, buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo te encuentras, Tony? A punto de parir. ¿Estás a Hasta punto de parir? ¿Estás preñado? Sí. Sí. ¿De cuánto de gemelos. Sí. ¿Cuándo cumples? Pues ya cumplí hace dos meses. Pero no, si no me refiero a cumplir eso. Digo la fecha del parto. Pues por eso. Entonces hace dos meses. ¿Y cuándo me tengo que volver a cumplir? Dentro de otros tres. Bueno, vamos sobre mí. Y yo me pregunto, Tony, cuando <risa> tengas que parir, ¿por dónde? <risa> Vamos a dejar el tema sí, sí. Mejor lo dejamos Porque al final vamos a entrar en materia frondosa I love Teto ¿Qué ganas ¿Te has eh? dicho del Teto? <risa> vamos a hacer camisetas que pongan I love Teto <risa> ¿Qué ganas tenías, Tony de hablar conmigo ya, por fin, eh? Hombre, por favor Rey, ya, ya... Es una alegría continua Las semanas se pasan muy lentas Uf, ya. <risa> <risa> Por fin estamos a viernes Gracias a Dios Gracias a Dios Qué buen día Pues sí, sobre Uf. todo porque llega este momento feliz de la Hombre, ejercería. hombre, faltaría más Para mí es un derroche de alegría oír a Emilio Ortuño con sus barbaridades Al señor Cerón con sus tonterías Y a Pedro Pagán con sus idiosincrasia, pero bueno Y Antonio Sala, Antonio Marí Usted no sabe si están aquí No, ya, pero no, pregunto pero que no. a ellos no los escuchas habitualmente No los ha calificado pero No sabe claro. si están aquí Bueno, sí. eso es lo de menos Es que si los no. califico me miran mal hey, hey, hey. Ah, hey, hey, hey. bueno, ya, ya, ya ¿Y usted cómo se calificaría? Bueno, abstracto. Sí. ¿Os Acordáis es, es, es, es, es de un espacio que había antes que en el pared. No, chupiriplatícos. Que sí. se llamaba. No, diálogos para besugos. <risa> <risa> no hombre, eh, yo creo que, <risa> que Tony García entraría bien dentro del programa de la clave, ¿no? Si te acordás. de Sí. Aquí y, programa, y usted, Balbín. No, no, sí. sí, de la mula Francis Hombre, bueno, claro, ya. sí. <risa> bueno, vamos a seguir saludando a la gente, por, porque. Emilio Ortuño veo que no se ha sentido aludido con aquello de Lidiputiense no. que ha dicho Tony. Emilio Ortuño es una imagen a José Luis López Vázquez que en paz descanse. Muchas gracias, hombre, porque hombre. para mí es un honor que hagas ese ese. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, porque es uno de los personajes más pero importantes. Pero lo digo porque es un artista, porque hombre, es un, no pers un gran personaje de Orihuela y de la comarca de la Vega Baja, como es Emilio Ortuño. Ah, bueno, que está no. Vale. Bueno, pero tenemos bueno. todavía la duda bueno, de si oye. Emilio Ortuño existe de verdad sí. o... Existe, existe. Sí. ¿no? Oye, ¿dónde quieres tomarte la comida? Pues cuando tú quieras, sí, por eso <risa> lo hago. <risa> ah, que lo haces, por bueno, cómo no, cómo no, buscando intereses siempre. Pues sí, es porque nada. yo tengo aquí un compañero que ha sí. dicho que a ver si nos juntamos antes de Navidad, aunque yo lo dudo, lo voy a seguir dudando. Sí, sí, sí. Ay, ah, por cierto, me quedé mmm, un poquito largo en la porra de la Orihuela, pero sabía que perdía, vamos. Bueno, no, pues sí. eso es normal en ti. O sea, que estaba claro. Claro. Por cierto que ese compañero tuyo que ha dicho lo de juntarnos antes de navidad, ya le he dicho yo que sí le da el visto bueno y le he transmitido que le comunicaría a mis compañeros pues que antes de navidad nos juntaríamos Espérate, para que, ir. Que oye, antes a de Luis. navidad nos. De, oye, oye, Tony, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Vamos a poner una fecha. La ponemos, por ejemplo, tú y yo. Y el que falte, falte. Claro, si nos tenemos que casar pues nos casamos. <risa> vamos, eso luego, pero vamos. Digo en la cena. Pues venga, vamos, venga. ¿A <risa> ¿Ah, que os casáis en la cena dices? A ver no. qué fecha, qué fecha, por ejemplo. Hombre, hombre espérate que estén todos para que se pueda... Ah, ah, que falta bueno, gente ah, no, el consenso, Ya, ya pero... verán las descalificaciones de porra que va a haber hoy Por lo que veo aquí, aquí, aquí me quedo campeón Bueno, para empezar, nadie acertó la porra la semana pasada Es que, sí, o sea, que nadie pues, nadie no hay descalificaciones No hay descalificación. ¿Cómo que no? Venga, por eso no ha venido nadie, como nadie acertó, pues la gente no viene Vamos a ver A ver, eh, Antonio Marí, buenas noches Buenas noches Usted sí que... Hombre Usted sí que está, sí que no falla, con fa Con fa Sí Lo otro no entro ni, ni pienso de corte <risa> Bueno, entonces vale. pon Ponemos fecha, ¿verdad, Antonio Marí? Yo, yo creo que lo correcto es eso Es poner la fecha El, el 24 de diciembre parece bien no. El 25, <risa> si te parece Oye, no, no, pero vamos a poner fecha Ahora que estamos aquí nosotros y los demás faltan Efectivamente, Emilio, fecha con fe. Venga, vamos a poner fe. Sí, sí, vamos a ver. Tiene <risa> que ser, o viernes 4, o viernes 11, o viernes 18. Ya está. Claro, un viernes tiene que o ser. ¿O 4, 11 o 18? elige uno, Emilio El 4. Ya, ya, ya está. Mejor está el 11. El ¿eh? ¿Eh? No, Entonces, no, no, no, mira, vamos no, no a el once, el once. pero No me dejas terminar. A ver, no, que no, voy a decir no. algo que Jesús no sabe. ¿Qué? Nada más que lo sabe Antonio y María. Dime. Uh -huh. Esa semana? A lo mejor tenemos cita empresarial. Ah. No, ya. nos suben el sueldo, Emilio. Y noso nosotros somos empresa. <risa> que no lo sabemos <risa> todavía. Base, pero vamos, vos, a ver, no, vosotros, vamos a ver, vamos Vosotros sois parte de una parte de la empresa. Es decir, sí. sois parte de mi parte, que yo soy parte de la empresa. <risa> sois engranaje. <risa> sí. Oye. Y como tal de vez en cuando hay que hacer una. Que sea una grosería. Veo que somos una mierda. <risa> <risa> Madre mía. No, yo no lo diría de esa manera. Yo diría excrementos. <risa> bueno. Eh, aceptamos la lluvia de ¿El amiga? once, entonces? El once. El once, once pues nos bien. vamos a cenar. Ya está, el once. Adjudicado. Ya está. El once, ya, ya, está. Está. Adjudicado. ya está. Adjudicado. Ya está. Adjudicado. No sé o lo sea, que... que no nos vamos el once, vale. ¿Cómo que no nos vamos el once? <risa> eh, yo me río. No. Sí, sí, sí. Y sí. es que no vale, se venga, a es, ver, una, es Tony, una nena. Tony, ¿qué nos das a <risa> cada uno de las tertulias si vamos el once? Yo, a mí, yo no tengo ningún interés. Ah, no, no tienes interés Yo no, porque palabra. no confío en que haya cena. O sea, te lo digo ya de antemano. Bueno, Tony, confiado, por muñetas. Ni no que me no, creo no, nada. Tony. Jesús Emilio él siempre es negativo. Sí, sí, sí, sí siempre es negativo. Sí. Hombre. Sí, sí, sí, yo soy Vargas, siempre Tú. positivo. Sí, sí, sí, sí. Aquí está la, la, la faceta negativa del programa, menos mal que luego tenemos el lado opuesto que es Emilio Ortuño. Sí, hombre, por favor, hombre. La la hombre, el ánodo y el cátodo, faltaría más. Yo de ánodo nada, pero <risa> <risa> El el ánodo lo del teto. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Mal, Madre mía a ver, Oye, ¿nos eh... vamos a hacer al Colcón? <risa> ya estamos Eso sí que no te lo voy a consentir, Emilio ¿eh? Ay, yo, pues va, habrá, Pero amigo? vamos a ver Yo acabo de oír aquí hace 10 mmm, minutos Una cena es una cena Hombre, claro ah. No es tomar un aperitivo Efectivamente No, no. Claro. no, no. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente Equelicuatre Pues quiere decir que todo el equipo de la tertulia deportiva de Onda Cero nos desplazamos a Torrevieja. Exactamente. Hacemos la tertulia sin aquí, prisas, sin prisas ni pausas, sí. claro. Sí. Hacemos y la Y ya cerrarán, ya nos echan. Ya hay Tony. Sí. <risa> no lo digas sí. muy fuerte Que luego está la Guardia Civil por ahí Por lo menos Bueno, Gin Tony sin alcohol Ah, eso sí Sí, sí. Eso sí. Y si puede ser sin Tony <risa> <risa> No te preocupes, hombre Que yo me iré Que la Guardia Civil No te preocupes me... Que sabes tú Que tú y yo vamos a <risa> organizar la fecha esa Y por pelota El día 11 nos vamos a hacer <risa> Hombre, seguro que hay pelota, ¿eh? Porque si vamos a ver Antonio Marín Que la Guardia Civil Nos escucha, ¿eh? Así que hay que llevar cuidado Vamos a cenar Y luego a tomar una Fanta De acuerdo ¿Eh? De acuerdo ¿Te acuerdas el follón que llevaba todos los dos días Jesús cuando iba conduciendo. Sí, pero, eh, bueno, eh, siete y catorce minutos, sí. casi las siete y cuarto ya. Totalmente de noche, qué cosas tiene. O sea, que ya no hay nadie más en Orihuela Pues no, no está Pedro Pagán ni está Alberto. Y Alberto ha saludado a Antonio Sala. Eh, bueno, eso ya sabemos. Sí. Ahora, ahora vamos Ahora vamos para este. Alberto Cerón está de de trabajo, no ha venido. Está disculpado, entre comillas. Ah, abducido, bueno. eh, sí, sí. Eh, Pedro Pagán estaba. Cazando, está viniendo, está, está viniendo, creo. Estaba con cuestiones familiares en Torrevieja precisamente. Vaya, y hombre. Sé sí. que venía de camino, pero no sé si llegará o no llegará. Y no viene por aquí. Pedro, si me escuchas, no tiene. tiene más cara que.? Sí, sí. ¿Y qué es lo que no tenía? <risa> ah, me voy a callar. <risa> y el otro que nos no falta. Y el otro que nos falta es Antonio Salar, que siempre dejamos al último para saludar y, y dejamos ese suspense. Y que, nunca, último no es verdad. y que bueno, y que nunca habla y que siempre espera a que lo saludemos correctamente como debe ser o sea que el educado el educado sí sí señor sí señor como debe ser pues hoy no está con nosotros así que no lo voy a saludar buenas tardes no, Jesús no no no no no esperando... no, quiero hablar. Buenas tardes, Jesús. no no no no no Hoy Antonio no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no como casi siempre parece que lo dejamos al hasta el final y no lo saludamos porque hubiese acabado el programa no lo hubiésemos saludado y luego hubiese dicho no, sí he ido, pero no me han saludado pero no no ha venido, que bueno, conste bueno, hacemos ya la desca las descalificaciones adelante, <risa> eso es hacerla, lo más importante y ¿Y lo más importante, o sea que vamos, en la borra vamos nosotros los... Pre bueno, venga, vamos a seguir con lo que yo <risa> no. vamos a lo anuncios Pues la porra va muy bien, sí, señor, porque voy yo en cabeza, como tiene que ser. Y... Segundo. ¿Cómo están ustedes? De puta madre. Siete, dieciséis minutos, ¿qué parece si escuchamos unos consejitos y empezamos? Pues vamos a empezar. Pues vamos. Para Onda entonces. Cero, Vega Baja. No me vaya a decir a la cara todo lo que habéis dicho aquí. Emilio, prepárate. <risa> Buenas noches, Javier. A ver, Javier. Buenas noches. No, no está Javier, nos has engañado, eh, Tony. Pues Espérate porque aquí vi un problema. ¿vale? Ya, ya, ya. ya ¿Sigue hablando? Ya, no, sí. ¿Te este habías toni... dicho tú de una reunión con la empresa? Este Tony hay que ver cómo se las ingenia para tomarnos el pelo. Qué bárbaro. Bueno, vamos a, a seguir hablando, como ha dicho Tony, porque este fin de semana sí que... Buenas hay... noches, Javier. A ver. ¿Sí? Bueno. Hombre. Ah, sí que está Javier. Yo pensaba que nos había engañado a Tony. No, te da la buena noche, Jesús. Ah, pues no se oía. Pues es que estás sordo. Eso es que Tony me ha gastado la... Oye, vamos a decirle a este hombre ahora por el teléfono todo lo que le habéis dicho. Emilio, venga, vamos. Adelante, Emilio, dile, dile. Oye, Javier, no quería decirte, pero hay que ver cómo te ha puesto Tony. Y claro, ya que me den esta oportunidad de hablar, no te... No te vamos, o sea, si no llegas es por mí... Jesús también ha dicho algo, pero menos. Es que te lo tengo aquí a al... lado. Bueno, creo que, fecha, creo que tenemos fecha para la comunión de Emilio, que vamos a celebrarla. Ahí sí. va se va a vestir de blanco y, y, de, y de marinero. De y con todavía, ¿no? sí. ¿Cuándo es la fecha, Emilio? ¿Eh? El lo... día 11 también y así lo celebramos todos juntos. Ah, el, el día 11 y ya un paquete. Un paquete de qué? Digo un paquete de celebraciones, ¿no? Ah, me creía que era lo de del fe. teto. <risa> lo del no vamos a dejarlo, como dice el Tony sí. <risa> Bueno, pues nada, ya sabes que bueno. el día 11 tenemos celebración El, el día el 11 Cafetería y Restaurante Maramás Sí, Qué el día bien. 11 nos tienes que preparar una, un buen festín allí, ¿eh? Muy bien. El, ¿Ya sabes que vamos ja, a ir? que Exactamente, Javier. Y el que no venga es un marico. <risa> el, el, no, el que no venga, pues sí. nada, le, le ponemos una cruz y ya está. Y ya está. No, el que ¿sabes? no venga lo condenamos a jugar al teto. No, ay, podíamos ay, ay, entrar, oye, pues yo no voy. Podríamos entrar todos jugando al teto. Uno se agacha. Y, y los dos saltan. El... Eso es churro, va. El churro es el mediamanga y el mangotero. No, eh? eso es M, M es como A ver, Javier, eh, ¿cuándo cierras el restaurante? Porque creo que cerrarás. Ya el, el día 12. ¿no? <risa> no me extraña, no me extraña. <risa> no, hasta el 20 de diciembre estoy. Ah, el 20 de diciembre. Ah, bueno, entonces sí. eh, tenemos tiempo. El día 11... ¿Cómo que tenemos el día 11? Sí, ya sí está. Por, por eso digo. O sea, que vamos a ir el día 11 haya cerrado y nos encontremos en la calle no no no faltaba no, no ah. más y aunque tenga cerrado lo abro para daros la esto cena. Esto, esto es un personaje eh, hombre muchas gracias. <ríe> <No>. <ríe> muchas gracias que aprendan el resto de restaurantes de la marcas sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. claro que sí bueno que nos vas a preparar Javier hombre, pues eso tampoco. oye pelota pon, pon. Llega, vamos cabrón. yo no yo no quiero insinuarte nada pero pelota <ríe> caracoles avas <ríe> No le disinúas, lo, lo dice. Lo y dice. lo que tú quieras. Oye, y las carricas de vino aquellas estaban cojonudas. Ay, ay, ay, sí, ay, Sí, sí, sí. Pero las que no se tomen las mismas que la otra vez. Oye, ya que estamos aquí, ¿por qué no invitamos a Javier a la porra? Pues, pues... ¿Ah, sí, por sí, sí, sí, sí, Claro sí, que sí. Pero sí. sí, claro sí. claro, sí. esta no te libera. Sí. Y, y celebramos sus triunfos el día 11 también. Lo que pasa es que debes saber, Javier, que sí, sí. hay una norma establecida que si sí. en el próximo programa tú no estás y has acertado... Ya se me parejo. Momento, <ríe> no, no te... Sirve, o sea, se te descalifica. O sea, sí, que... Ya, ya, ya. <risa> <risa> bueno, así que ahora... tendrás que estar la semana que viene también. Ahora ya, ya, ya estoy con vosotros ya toda la semana. Es... Hombre, Hombre. Estaba... Y así para final de temporada eh, también Javier debería estar con nosotros comiéndonos, si puede ser ese cordero, claro. bien, claro. han dicho como... comiendo, no. Es... <risa> Hombre, por favor, sí, Toni, sí, que sí. nos demos lugar a pensar otra. Vez? <risa> Ay, <madre mía>. <risa> <risa> estaba, estaba escuchando el programa, estaba escuchando el programa. Venga. Ah, eso está muy bien. Venga, vamos. Bueno, vamos a empezar como siempre por la segunda división. Beorihuela, Villa Villajoyosa. Javier, vamos a empezar por ti, ya que eres el invitado. 2-1. 2-1. Emilio. Javier, 1-2. Antonio María. 1-0. Tony, Egipcia, me da miedo preguntar. No, espérate, espérate a Tony. ¿qué has dicho me, mal? Me, me, ha dicho ha dicho rigola villajosa, Claro, Villa y tú, ¿tú has dicho que pierde, Villa tú. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no. Ya está, listo, No, no, no. Ha dicho villajosa. No, no, no, no, no. no, no. que yo te digo que, a, a dicho origuela, que... que... Ah, ¿sí? ha dicho rigola villajosa. Ha dicho rigola villajosa. Y tú has dicho y tú has dicho uno dos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver si Si llevas una patata en la oreja, no es culpa de nadie. No, no, no. Es Villajoyosa-Origuela. Si yo he dicho rigola Villajoyosa, rectifico y pido. Entonces el del sofá en la boca eres tú. No, tengo un sofá, tengo un comedor, un salón comedor entero. Sí, sí, sí. Ah, no, vamos a sí, cada uno sí, sí, de mimbre. Hay, no hay, categoría. hay unos bastones para quitarse el cerumen. <risa> <risa> Villa Joyosa, orihuela. Vaya. Repito, Villa Joyosa, orihuela. orihuela. orihuela. Javier, orihuela. empezamos. Uno, uno, dos. Emilio. <risa> Emilio, nada. Uno, uno, uno, tres. Ay, ay, ay, no, ay Muy bien. Ve. Antonio Marín. Uno, uno. Uh -huh. Tony. Dos, cero. Oh, si es sí que lo sabía ¿Ves cómo sabía, sabía que era el villacolloso Orihuela? Pues mira, 0-1 Y me lo voy a llevar yo ay, ay, ay. Claro, claro sí. que Tiene que ser así ¿Cómo se os ocurre decir 1-2, 1-3? y sabéis que Lorigula no marca casi goles y casi no encaja por pues 0-1. Pregúntale a Javier y sabe cuándo dónde juega el <risa> A ver, vamos, vamos a poner la prueba. ¿Dónde juega el Javier? No me no no no no a no, no, no, no me digas. La no verdad es que no. no, es. Que no, ah, no, no eh, una encerrona de esas no le puede hacer. Eh. Preguntadle eso para que lo estén oyendo y no sepa dónde juega el Oye, que conste que la encerrona se la has hecho tú, Emilio. Ya. ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ¿Eh? Vamos a. Pero a ver si el catral es como yo, existe. Ah, pero tú Sí, sí. Bueno, pues sí. mira, te lo voy a decir Javier, el Catral juega en él, la frente al Eldense en Primera Regional yeah. uh -huh. sí. Bueno, pues vamos a la tercera división Grupo Sexto, porque el Torrevieja viaja a Gandía Gandía-Torrevieja, hoy no va a tener su minuto de gloria Antonio Osana. Oye, ¿en qué puesto bueno. está el Gandía? Eh, bueno, pues el Gandía está en la zona más o menos eh, baja, baja media. De el de la Torrevieja región? en la mitad No, el Gandía está justo por encima del Torre Vieja. El Torre Vieja ocupa, vamos a ser más, más precisos Ocupa la, la posición número 13 El Gandía la 12 O sea, más o menos mitad de la tabla hacia abajo Pero bueno, en posiciones todavía Bueno, empiezo yo, todos dos <risa> <risa> ¿Es que, eh, Oye, moderador Aquí es que empieza cada uno cuando Aquí, le da la gana. Esto voy a tenerlo que cortar de raíz, ¿eh? Esto no puede ser. Bueno, Gandía-Torrevieja, que conste que se juega en Gandía. No me vayas a decir luego que he dicho Torrevieja-Gandía y tengamos el follón. Hombre, como ha dicho 2-2. <risas> bueno, Toni, 2-2, dos, dos, vale, el que le ha dicho, no rectifica ya. No. Antonio Marí. 0-1. Javier. 1-1. Emilio. 3-3. Bueno, bueno, ensalada de goles, no, ensalada de goles, 0-2, digo yo. También está bien. También está bien, ojalá. Vamos al balón mano, que este fin de semana sí que hay otra vez balonmano después de la de la jornada de descanso de la pasada y Torrevieja que que juegan Cuenca, Cuenca 2016, Antonio María. Aprovechamos para que tengas tú tu minuto de gloria. Bueno, pues eh, sería, es, es un partido es un partido difícil, el Cuenca es, está jugando muy bien, lleva un buen equipo, pero yo creo que, que el Vieja puede puede dar la sorpresa. Desde luego, si juega como jugó la, el último partido aquí en Vieja, vamos, si juega así gana, seguro. Eh, yo creo que es un partido eh, en el que cabe la posibilidad de dar la sorpresa. Eh, es difícil, bastante difícil, de hecho sería sorpresa, pero pero yo confío, confío en que eh, puede ser. Uh -huh. eh, ¿Tú crees, Antonio Marí, que el resultado, el último resultado en casa, refleja lo que puede dar de sí este Torrevieja? ¿O eso fue uno de esos partidos que salen y que y que bueno una vez cada, cada mil y, y no hay que tenerlo muy en cuenta? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo calificaríamos? Mm. Para mí, yo yo desearía que que eso fuera así, pero yo eh, sinceramente yo pienso que no. Yo eh, para que no, yo yo pienso que, que ese resultado y ojalá yo esté equivocado por supuesto, eh, pero yo pienso que ese resultado eh, no es es es anormal. Uh -huh. anormal. Eh, Basta de decir una cosa. Eh, fijaos una cosa Con el mismo equipo, el Torrevieja Con otros jugadores Otros jugadores de, de bastante entidad Que hoy no están El año pasado perdió de 10 Vaya. En Torrevieja Con el mismo equipo Este año con un equipo mucho más eh, Mermado eh, Con un equipo justito, justito eh, Gana de 8 y, y bueno, y un racidar Pero es que a mí lo que a mí me da la impresión sí sí, y me da la impresión Antonio de que cada año el equipo está más mermado, con menos presupuesto, con sí, sí, menos plantillas. Pero, pero es que además es que es así. Pero es que no se nota. Eh, me da la impresión no, no, de que no, no se no, nota. No, pero sí, el mérito es ese es que es cierto lo que tú has dicho, cada año ya, eh, aquí vamos ya rozando ya, ya no sé lo que vamos a rozar, pero cada año es menos presupuesto, cada año más ajustada la, la plantilla, más gente de, de la cantera y, y el presupuesto es, es, es, es vamos, es el más bajo pero con mucha diferencia de la categoría, no, no es el más bajo, por, es con mucha diferencia eh... Yo, sinceramente, cuando vi un partido como el que vi hace 15 días aquí, pues yo, hombre, aparte de, de, de la alegría que me dio, la enorme alegría, pues, pues eh, en mí provocó sorpresa, ¿Para, para qué voy a decir otra cosa. Sí, sí, y me reafirmo lo que he dicho, es que no se nota ese bajón presupuestario cada año, ese bajón de disminuir de la plantilla eh, el, el milagro, eh, Manolo Laguna continúa sí, sí, sí, sí, sí, eh, siendo realidad año tras año. Sí, sí, sí, es así yo, eh, eh, normalmente siempre no, nos juntamos por los, los tres o cuatro o cinco amigos, eh, los mismos ¿no? Eh, que va, estamos comentando el partido, pues A lo mejor Tavi, Pedro, yo, tal, y, y nos mirábamos. Después de que de, el equipo hacía alguna jugada y metía determinados goles, nos mirábamos con, con, con cara de asombro, la verdad. Pero bueno, ahí está. Uh -huh. Sí, yo no, yo, yo el, para mí el milagro de, del juego del equipo, para mí es Manolo, claro. Sí, no, sí, sin duda, sin duda. No, sin duda. no tiene otra historia. Sí es, pero si además es que este año eh, lleva un equipo de críos. Si es que lleva un equipo con gente de 19, 20, 21. ¿Me entiendes? Eh, y, uh -huh. y ahí está. Además, fijar una cosa. La prueba, tú acuérdate que Gurbindo, sí. el año pasado, era aquí titular indiscutible. Sí, sí, sí, sí. Bueno, jugando, me, hinchándose a meter goles, tal. Mm, eh, bueno, eso lo eso lo, lo, vamos, eso lo sabía yo. Eh, eh, se ha ido al Valladolid, ya, ya, ya está. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí, ahí es donde eh, quizás se ve la mano de Manolo Laguna. ¿Me, ¿me entiendes? Sí, sí, perfecto. Y yo, eh, yo, eh, es que eh, con todos los respetos para, para todos los jugadores, yo creo que es que este hombre hace jugar a. a bueno. A, a yo que me pusiera ahí me hace jugar. Hace jugar a, <ríe> a, a los cojos. Sí, sí, no, no, no, no. Sí, tú sí. Eh, a, a priori le presentas una plantilla de críos. Uh -huh. Y, y, y, y, y bueno, si, si tú lo del otro día al granoller fue, bueno, yo es que no, creo que no lo había visto. Sí, no, la verdad es que es impresionante, impresionante lo que se está haciendo en Torrevieja con el balonmano es una cosa que yo creo que debería todo el balonmano a nivel nacional y, y quizá puedo parecer exagerado pero yo no lo veo exagerado es que creo que debe de ser así todo el balonmano a nivel nacional debería coger como ejemplo la forma de tra trabajar y planificar una temporada del club balonmano Torrevieja olvidarse a veces de tanta figura y de tanto presupuesto y centrarse más en la cantera Sí, sí, y no y la y la verdad que la seriedad la seriedad eh, de... De la junta directiva y, y del presidente es, eh, es impresionante y el trabajo que se está, está haciendo Manolo y que se está haciendo con la cantera eh, es bestial, uh -huh. es bestial de verdad. El, el, después del partido estuve un rato hablando con él uh -huh. y me lo decía, eh, dice, esto dice, si, si me dejan, dice, yo aquí quiero tener una fábrica de jugadores de balonmano. No, y eso es lo que está haciendo ahora mismo ¿claro? Y está haciendo eso, y yo sé que Juan Carlos y Cameron y eso en las categorías inferiores están sacando críos eh, El otro día eh, el otro día un equipo de cual bueno, Manolo eh, eh, me lo decía Manolo, dice, es que hemos jugado con no sé quién y le habían ganado 46 Uh -huh. O sea que va, va seleccionando los críos, ¿sabes? Sí, sí, sí Y O sea, es, es una labor eh, muy concienzuda ¿eh? No no, no es de buenas a primeras Sí, sí, que no hay nada a la improvisación está No, efectivamente, efectivamente Van sacando los críos, el que tal, el de esta estatura El que destaca por esto, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y, y bueno, eh, no, no es casualidad eh, A Manolo Laguna lo trajiste tú cuando eras presidente, ¿verdad? Sí ¿Y, y cómo fue? ¿Cómo te fijaste en él? Pues mira te lo voy a explicar. Uh -huh. eh, a mí eh, tú sabes que yo eh, aguanté a a un entrenador contra sí. viento y marea. Sí sí lo sé lo sé. Tú lo te acuerdas. Lo... La, me acuerdo perfectamente. El famoso año aquel. Sí. Lo estuvimos ¿Eh? hablando. Me, me, me Lo recuerdo perfectamente. Bueno eh, que, que se tomó aquella decisión insólita en vez de echar al entrenador. Uh -huh. lo recuerdas verdad sí perfectamente echar jugadores efectivamente uh -huh. eh, y entonces yo aquel hombre con sus virtudes y defectos por supuesto yo no la junta directiva lo, hagan, lo aguantamos contra viento y marea que luego se si no que la última jornada no él, apareció él, él no apareció es que sí. nos dejó tirados fuera nosotros eh, exactamente eso iba a decir bueno pero bueno él no no podrá decir que de aquí se le echó nunca Entonces, eh, a la temporada siguiente eh, Nosotros trabajamos mucho con un intermediario Que se llama David Caballero, de Alicante Y, y entonces nos dijo eh, Manolo estaba de seleccionador en Portugal y, y nos habló muy bien de este hombre muy, Nos dijo, este hombre muy tal Y yo la primera vez que, que conocí a Manolo Fuimos a comer David y, y David, él y yo Y luego David me dijo ¿Qué te ha parecido este hombre? Y yo después de ver cosas que había visto ...que no vienen a cuento... ...dije, me ha parecido normal... <risa> que, que, ...que ya era bastante... ...que no poco... <risa> ...y no solo el hombre es normal... Si, ...sino que es una excelente persona... Eh, ...como persona y por supuesto deportivamente... ...como entrenador creo que es un fenómeno... Uh -huh. ...pero eso son cosas... Eh, no eh, ...eso ni en mérito mío ni de nadie... ...eso es el azar, ¿eh? Sí, por supuesto, claro, pero, pero bueno... ...la cosa... Eh, ...a veces la, la, el azar o digamos... Eh, el destino tiene estas cosas eh, Tuvo que pasar lo que sucedió con aquel en Entrenador, que mejor mm. no lo nombremos mm. y, y pasar Todo lo que sucedió para que tú Tuvieras que poner en contacto con un Intermediario y que se diera todas las circunstancias mm. Que se dieron para que viniera Manolo Lava Sí, la este hombre estaba entrenando a la selección de Portugal mm. y, y Estaba cansado de estar en Portugal Y quería venir a... Quería ven volver. Y, y enseguida en nos pusimos de acuerdo y... y claro, y, y, claro Fíjate cómo son las cosas, que si cualquier otro club se hubiese adelantado al Torrejón a lo mejor se hubiera ido a otro sitio. Sí, sí, bueno, pero ya tú acuérdate que el, el año pasado, acuérdate cuando el hombre, lo claro. quiso fichar era de mar. Sí, sí. Que le, o sea, que el, el hombre es, ya no quiso irse. Que, no, no, no, el de y ganaría el triple que aquí, ¿eh? Por supuesto eso, eso, indudablemente. O más, seguramente. Pero seguramente él sabe que allí no tendría la libertad de trabajo que tiene aquí de y, y crear como él eh, Dices que ha, que ha comentado Esa eh, fábrica de jugadores eh, Eso también es cierto claro, claro. Él, él sabe que él aquí hace y deshace Nadie se mete con su trabajo Al contrario, sabe que en la medida De de las posibilidades de la Junta Y el Presidente, pues siempre se le ha ayudado Todo, todo lo que se ha podido Eso está claro, la independencia de la que Goza aquí Y, y el cariño uh -huh. mmm, Probablemente en otro sitio no No la tendría Me da a mí que este hombre ya se va a retirar en Torre Vieja. <risa> cuando, pues, cuando le toque retirarse Así que, que quedará muchos años. A supuesto. mí me gustaría que fuera así y estoy seguro que a Alfredo y a los demás también. Claro que sí. Bueno, pues ¿qué resultado le damos al Cuenca 2016 Torre Vieja? Bueno, bueno, ganamos de uno y lo firmamos ya. Pues sí, todo lo que sea ganar. Javier, ¿qué opinas? Ganamos de dos. Mejor. <risa> Emilio, que Ganamos de, de cuatro. Bueno, eso ya mi tío, mi... ganamos de cuatro Se te van a dar un aplauso cuando te vayan a entrar en el pabellón <risa> <risa> una ovación te van sí, a dedicar sí, sí. ganamos de cuatro pero vamos con seguridad espero que la ovación me la lleve ahí y en el restaurante de Javier Sí, sí sí sí sí claro que sí claro que sí eh, por cierto Javier ese día vas a vas a cerrar al público por aquello de todos los fans que se puedan agolpar allí ¿o? Ah, claro claro claro o, o a lo mejor es bueno que dejes abierto para que tengan más clientela compra, compra muchos bolígrafos para la firma de autógrafos sí sí sí sí, sí. y papel que no falte sí, sí, sí. a ver Tony Cuenca 2016 torre vieja bueno déjamela. Menos tres. Sí. A ver, Tony. Eh, a ver, Tony. Haciendo amigos. Como no, como no vaya por el polideportivo, ¿sabes? Ya, no, es que la ovación que se va a llevar Emilio se va a transformar en abucheos para Tony. Sí. Ojalá. No sé, sí, ya sé que tú eres, como eres de la parte negativa, te gusta. Hombre, por favor, faltaría más. Soy la parte negativa. Soy el grano negro de la empresa. Eh, el eh, grano negro de la empresa. Eh, ¿Es del Barça, Jesús? ¡A muerte! Pues sí, tienes pues sí, razón, si ¿sí es del Barça, ¿qué vamos a pedir? ¿Cómo vamos a hacer? ¡Todo Camp! ¡Ja, <risa> Oye, que sea Oye, del Tony, Barça, has tomado hoy? que sea del Barça. He tomado en vigor. <risa> Toni, que sea del Barça se puede medio pasar, pero que encima te pongas a cantar. Claro. Eso ya. Bueno, a ver, a ver. imposible. Cuenca 2016, eh, Torrevieja, me toca decir a mí. Mmm, voy a decir más tres. No, que no, sí, más tres nos ha dicho. No. Ojalá. Te lo, de te lo uh, dejo yo. Sí, tú has dicho más cuatro. Y Javier ha dicho más dos, más dos, más uno, más dos y más cuatro, y más cuatro y, y yo he dicho más tres y, y... Ya está. y Tony pues la Tony el... en la parte negativa, claro. <risa> la envidia es muy mala, eh. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ya veremos. Aquí la, la vega, vega, madre mía, mi vida. Ya veremos la porra al final. Teucro de Moradi en división de Norb de balonmano también. Eh, Antonio María. Pues eh, que es un partido eh, muy difícil para el Moradi. Eh. Eh, empate. Ahí está, puesto el empate. ¿Toni, miedo me das? Más uno. Hombre, pero bueno, que mosca te ha picado. <risa> ¿Tienes interés en el Moradí? Sí. No, no, no contesta. Sí. Bueno, Emilio, Teucro, el Moradí. Más dos. ¿Javier? Más tres. <risa> vale, pues yo digo más, uh, más cuatro. No te, me queda. Teucro, ¿dónde está? En Pontevedra, buen sitio, Emilio Vamos a ver Buena a comida, ver. buen vino, ah, albariño y buen marisco. Hombre, es que Emilio hombre, lo dice por eso hombre. Emilio lo pregunta por eso em, Emilio, te doy fe yo Pero tú, ¿tú crees que mucha gente de Teucro va a venir a la mata? No, no, no Pues esto no, no. se pagaba. Emilio, hace poco, aunque Dime. Hice el camino de Santiago Es verdad Y me acordé mucho de ti Hombre, Hombre, ya te ya lo ves. comentaré. Hombre, ya, ya, ya me Posada, cuál. me acuerdo de Emilio. ¿Sí? Por el vino o por qué? Entre otras cosas. Entre otras cosas y por sí, las sí. macetas. Hombre, hay una, hay un follaje espectacular. Sí. <risa> sí. Claro, pero, pero lo que tú hiciste fue como, el el foo, ¿eh? el con ¿qué pasa, qué pasa? Sí. Está bien dicho está bien dicho. Hizo la avenida de Calígula Oye, oye, que, que está Hombre, que tiene un buen vocabulario este hombre sí. No nos ríamos de eso porque está bien dicho es ¿Y buen... el follaje por dónde era? Desde, desde que pasa el León, Emilio y ya, ya empiezan todas Empieza el verde Emilio El verde, ah, bueno. Ay, el verde empieza en los Pirineos Pero los, los, los peregrinos no hacen nada Verlo Sí ¡Vamos! <risa> Contemplarlo ¡Eso se llama sátiro! <risa> Bueno, dejamos la porra aquí Terminamos sí, con la porra Seguimos hablando de fútbol Yo Javier te aconsejaría que cuando estemos ahí, aquí sí, sí. el día 11 lleves sí, sí, cuidado con la sí. bebida que le pones a esta gente después de cenar Porque entre sí, otras sí. cosas ya sabes que tienen mal beber no, Pero sí, es que además, como la Guardia Civil también nos escucha No sabemos lo que puede pasar después Sí, ¿eh? sí, sí, sí Invita a un guardia civil para que lo pase divertido Sí, sí, sí, sí, sí. Tendría que ser vino sin alcohol Claro, no... Oye, oye, vamos a ver Javier. Estamos hablando en serio. Hablando si Almaría si al a mí nos da sin alcohol, no vamos más. Venga, hombre. <risa> Lo bonito Tanto. es ponerse los mofletes rojos, ¿no? Claro. Pero qué ah, barbaridad. Como frente de lo de la cara, ¿eh? <risa> <risa> lo otro es para partir, ¿no es sé. Pero qué barbaridad. Que, ¿Tú crees, Javier, que delante de mí, que soy el que les tengo que pagar la nómina todos los meses, sí, estén sí, sí. diciendo de, de, de emborracharse, de tomar vino, en vez de decir de trabajar y de... Sí, sí, sí. <risa> en fin. Vamos bueno, a... tres minutos nos quedan, señores. Bueno, Javier, eh, háblanos del bueno, deporte de por existe también el deporte de levantamiento de peso en barra fija, en barra fija. <risa> sí, sí, sí, ¿Cómo anda por allí por Maramar? Mar? Pues nada, muy bien, muy bien, muy bien la temporada, muy bien. Ahora uh -huh. ya se nota, sobre todo el nacional, pero ahora pues todo lo que hay es gente extranjera. Internacional. Ahora hay una liga sueca vale. y alemanes, no sé. sueco, holandés, en fin, lo que baja hoy. Tienes que cambiar el menú cuando llega esa gente o no. No, no, no, no creas. Quieren cocina española, ¿eh? Yo uh -huh. no quieren al más, se tiran, se tiran por los españoles. ¿eh? No, sí. no, no, no, no. Y más con la buena comida que haces tú allí. Hombre, no me digas No, diga. <risa> sí, sí, no, la ya... Cuando las ven, algunos preguntan eso, eso. Digo, esto si lo pruebas pariente <risa> <risa> <risa> se lo llevas para allá para Alemania, pero vamos y efectivamente cuando la prueban, oh, oh, oh, sí, no. no, no se cambia, no se cambia, no. Ajá. Yo estaba diciendo ya un cuarto de oro a menos que falta para ir a, a, a casa Javier el Tú, <risa> sí, sí, ¿Tú sí. le dices que las pelotas son sobaqueras. <risa> Yo Vamos, digo, eh. son de la, digo, esto típico de aquí, de la Vega Baja. Due sí, minute. Sí, sí, sí. Se ha ya. Lo de due, due minutos me ha llegado al arma. Emilio, me sorprende porque hablas como longino. <risa> A ver, Emilio, ¿sabes que sale un autobús a Villajoyosa, a Burgos. A Villajoyosa <risa> para ver el Orihuela, el Villajoyosa, el Villajoyosa Orihuela, una iniciativa de la Asociación de Aficionados Oriafi? ¿Eh, ¿Vas a ir? No sé si podré ir, pero además sé que te quieren mucho, porque tengo a familiares metidos en eso, y dice, gracias a Dios, y esto que te lo estoy diciendo muy en serio, uh -huh. que nuestro mentor y nuestro principal valedor es Jesús Cerón, que nos está haciendo una propaganda de, mie de miedo. Creo, lo que no sé si eh, luego tomarán chocolate o no allí en Villajoyosa. <risa> Pero si es, si es Villa, eh, el chocolate será de ese en polvo. Ya, ya estamos claro, con el tema. Bueno. bueno, qué bueno. Sí. Pero vamos a ver, Emilio. Eh, ¿te Pero cay... mi pregunta es si voy a ir. Sí. Es que no te lo puedo asegurar. Ya. No, no, lo, lo, tengo, lo tengo en... Se va duda. el follaje de Santiago. <risa> ¿Y esa persona Eso. que tienes vinculada a la asociación es de tu propia sangre? Pues. <risa> <risa> Oye, 40 segundos. Oye, Jesús. Tú sabes lo que le dijo <risa> uh, Peregrini? No hay tiempo, no hay tiempo, déjalo. déjalo. Pues vete al mismo sitio. 30 segundos. Javier, muchísimas gracias por habernos a vosotros, acompañado. A vosotros. Ha sido Venga, presente, un saludo. Y ya sabes que la semana que viene, como no estés con nosotros, si aciertas la porra, no vale. No te preocupes que sí que estaré. Muy bien. bien hasta luego, Antonio Marí, gracias por estar con nosotros. Gracias. Eh, gracias Emilio. Pues bueno, pues bueno. <risa> hay que ver con la efusividad que lo has dicho. <risa> ¿Vamos o no vamos? Y a Antonio Sala y a Pedro Pagán, pues no están. No están, no, así que descalifica quítale quítate de lo que quieras. Claro que sí. Nos vamos, buen fin de semana, adiós.